Todos vuelven a la tierra en que nacieron al embrujo incomparable de su amor Todos vuelven por la ruta del recuerdo por si acaso floreció más de un amor Bajo el árbol solitario del pasado No's steeds